Terminó con un cuarto de su población activa sin trabajo. El compromiso es con los argentinos a través de la ley de convertibilidad. Domingo Cavallo. Eh, que como yo di he dicho va a estar en vigencia por muchas décadas en la Argentina. Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo seis décadas de estabilidad y de progreso. Eh, equivalentes a las que se dieron desde... Fines del siglo pasado hasta eh, la gran recesión de los años 30 y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del <ríe> la del 30 y estamos dándole una cordial y afectuosa despedida Carlos Menem a quien yo he calificado en muchas oportunidades y lo reitero nuevamente como el como el mejor ministro de economía que tuvo la República Argentina Prácticamente en toda su historia. Al doctor, al doctor Domingo Felipe Cabal. El endeudamiento superó los 120 mil millones de dólares. Plan Brady, blindaje, mega estado de sitio, y más de 30 muertos.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 ...la deuda del sector público. Consigue, conseguiremos financiamiento para atender los vencimientos de capital... ...de la deuda ya emitida. Tendremos los recursos para pagar puntualmente los intereses. Pero no tiene que aumentar la deuda, ni de las provincias... ...ni de la Nación. Ese es el significado de déficit cero. Es decir, tenemos que dejar... de vivir de prestado, tenemos que gastar en la nación y en las provincias lo que logremos recaudar y limitar los gastos a esos montos y lo vamos a hacer Estamos en camino seguro, estas medidas son suficientes de la ruga. Nadie piense en otras, las bases de nuestra economía son sólidas Este es solo un momentáneo problema financiero. Vamos a pagar puntualmente los intereses de esa deuda, porque el objetivo es recuperar el crédito, no solo para el sector público, sino para toda la Argentina. No podemos seguir pagando las tasas de interés que nos exigen. Vamos a gastar solo lo que tenemos, lo que recaudamos. Vamos a combatir la evasión. y ustedes tienen que ayudarme para recaudar más y tener más recursos para atender las obligaciones del Estado Nacional. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo y sólo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales O oh, el equivalente aproximadamente a mil pesos mensuales. Me parece que se va a vivir un momento tenso. La gente está sentada, ¿eh? Está sentada y viene sobre ellos la policía montada. ¡Ay, nos están pisando! Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. ¡Nos están pisando! Está pisando la policía montada a la gente que está sentada pacíficamente a la altura de la pirámide, incomprensible. Título sigue la represión en Plaza de Mayo. Y si tiran gases lacrimógenos, la gente le responde con piedras, avanzan en motos, en camiones. Néstor Kirchner arrancó su gobierno buscando llegar a la costa, remando en las turbulentas aguas del default que heredó... De Rodríguez A. Y de aquel histórico El que depositó dólares Recibirá dólares La deuda externa argentina Rodríguez Sá. Se ha venido pagando Sin cumplirse con el requisito Constitucional que dice Que es atributo del Congreso Arreglar el pago De la deuda externa Interior y exterior De la Nación Vamos a tomar el toro por la sasta. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, la, perdón, la gente. La gente. Quiero decirles que van a ser respetadas Eduardo Dualde. las monedas en que hicieron sus depósitos. Un final de fiesta para los defensores del mercado en el que Clarín metió la cola presionando con una devaluación salvaje para frenar su propia quiebra. Hay un pacto de la sociedad Eduardo Dualde-Magneto. Rodríguez A. pacto. Se están devolviendo favores, favores que todo el país conoce. Se remontan al, a, los, a fines del 2001, primeros días del 2002. Eh, presionaba toda la unión industrial este, encabezada por Demendiguren para hacer una fuerte devaluación. Había sobre el proyecto, sobre el... el escritorio de, de la Secretaría General de la Presidencia, un proyecto de devaluación asimétrica. Este, y yo, que tenía un mandato por dos meses, por dos meses, a mí me designaron presidente por dos meses, este eh, yo dije que no iba a devaluar, que con las dos monedas se iba a establecer una una natural situación en la economía, paulatina, gradual, este y bueno, y así íbamos a salir de la crisis, y bueno, y ocurrieron los hechos que ocurrieron. En la campaña electoral, todos se aferraban al mismo diagnóstico. Altos índices de pobreza y marginalidad, sustitución de importaciones, negociaciones para calmar el frente externo, pero la diferencia estaba en el cómo salir de la crisis. Nos preocupa tremendamente el riesgo social. Néstor Kirchner. Mucho más que el riesgo país permanente que tenemos, porque también ese riesgo país se origina por el riesgo social que hay. Campaña 2003. Eh, hay situaciones límites, estamos moviéndonos todos en el límite, se necesitan políticas activas, urgentes, rápidas. No puede haber eh, querer ver la, la, la realidad de una sola manera cuando realmente esta realidad. Eh, está marcando datos que son altamente preocupantes y para esto se necesita un Estado ágil, dinámico, rápido, con decisión y de una vez por todas, que acá eh, los grupos concentrados de la economía argentina a asumir las responsabilidades que competan y que el esfuerzo lo entran en a hacer decididamente para apoyar a aquellos argentinos que están en una situación límite. El 25 de mayo de 2003, el presidente fijó las nuevas reglas de juego desde el primer día. Crecimiento... ...y después pago de la deuda. No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre... ...y la exclusión de los argentinos. Generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo... ...puede ser advertida hasta los, por los propios acreedores. que tienen que entender que sólo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Néstor Kirchner, 25 de mayo de 2003. Este modelo de producción, trabajo y crecimiento sustentable y con reglas claras generará recursos fiscales, solvencia macroeconómica y sustentabilidad fiscal, creando las condiciones para generar nuevo y mayor valor agregado, tienen además que permitir negociar con racionalidad para lograr una reducción de la deuda externa. Este Gobierno seguirá a principios firmes de negociación con los tenedores de deuda soberana en la actual situación de default, de manera inmediata y apuntando a tres objetivos, la reducción de los montos de la deuda, la reducción de las tasas de interés y la ampliación de los plazos de madurez y vencimiento de los bonos. Sabemos que nuestra deuda es un problema central. No se trata de no cumplir, de no pagar. No somos el proyecto del default, pero tampoco podemos pagar a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la vivienda digna, a un trabajo seguro, a la educación de sus hijos o a la salud. Creciendo nuestra economía... Crecerá nuestra capacidad de pago. Y como agente dinamizador de una economía por entonces agonizante, el gobierno volvió a colocar al salario como primera estación del círculo virtuoso. Una medida que permanecía archivada desde el 24 de marzo de 1976. El crecimiento requerirá de una demanda creciente caliente las inversiones, tanto para atender el mercado interno como las exportaciones. Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión. Precisamente para cumplir con esta idea de consumo en permanente expansión, la capacidad de compra de nuestra población deberá crecer progresivamente por efecto de salarios, por el número de personas trabajando y por el número de horas trabajadas. Esas tres variables juntas definen la masa de recursos que irán al consumo y al ahorro local y su evolución no puede ser fruto de una fantasía o puro voluntarismo. En nuestro proyecto nacional trabajaremos de la única manera seria que es crear un círculo virtuoso donde la masa de recursos crece, crece si la producción crece y la producción aumenta si también lo hace la masa de recursos. Avanzaremos simultáneamente en forma cuidadosa y progresiva, creando las condiciones para producir más y distribuir lo que efectivamente se produzca. Nuestras mejores posibilidades se ubican en torno al avance de la calidad institucional en el marco de una economía seria y creíble. Dos años después, con resultados económicos distintos y reservas robustecidas, Kirchner apretó el acelerador. Entendió que no había futuro si el Fondo Monetario Internacional seguía recomendando recetas del pasado. Argentina pagó toda la deuda con el FMI. Comenzó a fijar su nueva agenda y la política volvió a subordinar a la economía. Nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia, para el no se puede. Nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale. kirchner que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros como país 16 de diciembre de 2005 nos quisieron meter en el alma la certeza de que la realidad es intocable nos quieren convencer que son tan grandes las dificultades que es mejor que nada cambie quieren hacernos creer que el no hacer nada nuevo es la única opción realista creemos sin embargo que que nuestro futuro será hijo de nuestra capacidad para articular respuestas colectivas y solidarias de nuestro compromiso con la defensa del interés conjunto. Intentando superar el infierno en el que caímos, sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía. Para dar continuidad al cambio, se deben superar de raíz los problemas de arrastre,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 Hace 50 años que viene siendo motivo de nuestros desvelos. La República Argentina abonará anticipadamente al Fondo Monetario Internacional a fin de año la suma total adeudada de capital de 9.810 millones de dólares. Nuestros vencimientos para el 2006 sumaban 5.082 millones de dólares. En el 2007 ascendían a 4.635 millones de dólares, para complementar en el 2008 unos 432 millones de igual moneda. Anticipando de este modo nuestros pagos para la cancelación total, concretamos un ahorro en intereses de casi mil millones de dólares. Como el costo de financiamiento con organismos supera el rendimiento obtenido por colocación de las reservas, la diferencia se incluye en aquel ahorro directo. Al destinarse el pago de reservas de libre disponibilidad, se garantiza un efecto monetario neutro. La medida puede adoptarse en función de la solidez que el modelo de producción, trabajo y crecimiento sustentable con inclusión social que venimos aplicando va adquiriendo. Sin apoyo alguno del Fondo Monetario Internacional, y sobre la base de la sustentabilidad del superávit fiscal y externo que mantenemos, así como la solvencia macroeconómica lograda. A su vez, la magnitud de este fuerte desendeudamiento, junto con el nuevo perfil de la deuda que ya hemos reestructurado, contribuirá al fortalecimiento y la previsibilidad del proceso de recuperación, expansión y transformación que venimos protagonizando los argentinos. Sobre la base de la solvencia fiscal... la sustentabilidad externa, la flexibilidad cambiaria, una política monetaria prudente, predecible y transparente, y una política financiera sólida y anticíclica, podemos dar este paso que contribuirá a su vez a reafirmar un ambiente económico previsible. Podemos hacerlo por la continuidad del notable esfuerzo en materia fiscal que permite dar consistencia a sucesivos superávits, como por el dinamismo exportador creciente que permite contar con superávit comercial y dar cuenta corriente de la balanza de pagos que contribuye a la generación de un ambiente macroeconómico estable. Podemos hacerlo porque hemos acumulado reservas que llegan casi, o ya están llegando a los mil millones de dólares y que hemos multiplicado más de tres veces desde el mínimo de 8.250 millones registrados a comienzos del 2003 y que respaldan un cambio flexible y una política monetaria prudente ...que no abandonaremos. Concretamos con esta medida nuestra estrategia de reducción de deuda... ...a un nivel compatible con nuestras posibilidades de crecimiento y pago... ...ganando además grados de libertad para la decisión nacional. El fracaso de la convertibilidad. La deuda con el Fondo Monetario Internacional que cancelamos... ...similar a la suma que ese organismo prestó... ...para sostener un régimen de convertibilidad condenado al fracaso... ha resultado lejos la más condicionante. Aún cuando, a diferencia de otros países que experimentaron situaciones críticas, no recibimos ayuda del Fondo para superar la difícil situación que enfrentamos. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Además, desnaturalizado como está en sus fines el Fondo Monetario Internacional, ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente. Nuestro pueblo lo corrobora. En los últimos 30 años... Hemos visto avanzar la continua dependencia de programas que Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional. Formamos parte de la triste realidad de integrar el grupo de países en los que esa institución ha, ha aplicado y monitoreado muchos de sus 150 planes de ajuste. El resultado ha sido exclusión, pobreza, indigencia, la destrucción del aparato productivo. A la sombra de esos programas hemos visto concentración de ingresos en unos pocos ...y chocado contra la imposibilidad de combinar crecimiento macroeconómico... ...con desarrollo social y pleno empleo. Hoy podemos decir que cada vez que nos endeudábamos... ...no sólo nos debilitábamos ante el mundo... ...sino que fuimos perdiendo nuestra capacidad de resolver. Esta lógica, siempre defendida por adalides locales de modelos que no tienen en cuenta... ...ni las necesidades ni la realidad de los pueblos... llevó a consolidar una verdadera adicción al endeudamiento... en la que cada vez más nuestros acreedores encarecieron sus intereses, endurecieron su auditoría, su control y sus exigencias. La más reciente experiencia argentina ha dado prueba suficiente de que ese organismo internacional respaldó primero verdaderos fracasos políticos y luego no aportó ni una moneda, ni una moneda de ayuda para la superación de la crisis ni para la reestructuración de la deuda que concretamos con la aceptación del mercado. Antes bien, nosotros debimos abonar 6.484 millones de dólares al organismo, sin que nos prestaron suma alguna, mientras desembolsaron 3.000 millones de dólares a dos meses de la caída del gobierno del doctor de la Rúa. Esta misma experiencia puso en evidencia el desacierto de condicionalidades estructurales innecesarias y exigencias exageradas para un país en nuestra situación. Este pago anticipado entonces, que implica saldar una deuda, no podrá ser interpretado como un obstáculo en la relación con el fondo y nos dará más fuerza y autoridad para seguir reclamando una profunda reestructuración de ese organismo. Nuestro reclamo de que esa institución cumpla un rol contracíclico, que no es más que exigir el cumplimiento de la finalidad para, que la, fue, para la que fue creado, evite el sistema de condicionalidades cruzadas, aumenta el grado de transparencia de sus operaciones, reduzca el costo de su funcionamiento y mejore su capacidad de préstamo, adquirirá aún mayor fuerza. La República Argentina ha podido concretar exitosamente este año el más gigantesco canje de deuda en cesación de pagos de la historia mundial y la ha hecho en el marco de la concreción de la quita más grande de su historia que supera los mil millones de dólares. por su complejidad en cuanto a número de títulos, monedas y jurisdicciones involucradas, por su monto, por las particularidades de la situación mundial que determinaron la ausencia de ayuda crediticia, por haberse realizado en el marco una reducción neta de la deuda con los organismos multilaterales de crédito internacional, el proceso ha resultado único y excepcional. Por primera vez en la historia argentina, un proceso de reestructuración de deuda ha culminado con una drástica disminución del endeudamiento del país. El paso que damos hoy es de idéntica magnitud. Hace dos años y medio, al tiempo de asumir, ambos logros parecían imposibles de alcanzar y en el más temerario de nuestros sueños. Sin embargo, entre todos los argentinos lo hemos logrado. El pueblo argentino paulatinamente lo está logrando. Nos estamos demostrando lo que somos capaces de hacer juntos. Una integración más digna al mundo y más inteligente, sobre la base de la solidez que está adquiriendo nuestro país, dejando atrás un modelo de irresponsable endeudamiento que nos aislaba con equilibrio macroeconómico, en baja solvencia fiscal, seriedad y transparencia en el manejo de las cuentas públicas, fortaleceremos esta integración. El ministro de Economía, el Ministerio de Economía y Producción y el Banco Central de la República Argentina tendrán a su cargo la ejecución en detalle de las operaciones que concretarán el pago anticipado ante el Fondo Monetario Internacional. Estamos con este pago sepultando buena parte de un, nom un nominoso pasado en el endeudamiento infinito y el ajuste eterno. Sin la presión del fondo, la promesa de justicia y equidad. Debemos dar este paso. Se trata de un paso trascendental, un paso que nos permitirá mirar sin imposiciones, con autonomía y tranquilidad, sin urgencias impuestas, sin presiones indebidas, la marcha de nuestro futuro. Un paso que con toda responsabilidad nos ayuda a construir un futuro más justo, inclusivo y equitativo, con una mayor flexibilidad en el diseño y la ejecución de la política económica. Un paso que liberará recursos para afrontar con mejores herramientas la lucha por el crecimiento, el empleo y la inclusión social. Un paso que es ponerle fin a una época. Un paso que debemos dar todos juntos. El saber que administrando con responsabilidad, con seriedad, creyendo en, en el futuro de esta patria... con los aciertos y los errores y las imperfecciones que tenemos todos los seres humanos, saber que a partir del primero de enero el trabajo argentino ya no va a ir más para pagar esta deuda o al fondo en forma permanente. Sabemos que el trabajo argentino... Cuando estemos levantando las copas ese 31 de diciembre, sabemos que el trabajo argentino estará volviendo a los argentinos y que el gran desafío será... Encontrar los caminos, no de cruzarnos, no de tratar de que el otro fracase, sino de imaginar, de crear, de demostrarle al mundo que somos capaces de crear una Argentina solidaria con el mundo, solidaria internamente, con capacidad, con decisión y que toda esa potencialidad que tiene la podemos desarrollar. Desde que empezamos nuestra gestión, parecían muchas cosas imposibles, desde el punto institucional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la verdad, de la memoria, de la justicia, claro que falta muchísimo, pero desde acá hacemos un llamado permanente a que en la diversidad, en la pluralidad, del el consenso, pensemos que la Argentina puede lograr muchísimas cosas, pero no, con la máquina de impedir el no se puede, sino tratando de superar y calificando cada propuesta que cada uno de nosotros tenga. La calificación de la propuesta, la prepararse sin saber que nadie es dueño de la verdad absoluta, entender que cada uno de nosotros tiene la verdad relativa argentinos y argentinas a quienes nos acompañan acá y a quienes nos miran en su casa en esta temporalidad que nos toca ejercer la iniciativa política en la Argentina estamos dejando todo tratando de hacer las cosas lo mejor posible yo les pido que nos ayuden que nos traten de... Porque el éxito no va a ser un éxito de un gobierno, va a ser el éxito de todos los argentinos. y el, Un país que se desbarrancó por la acusación, la imputación falsa y la descalificación. Un país que tiene toda su potencialidad en el campo empresario, sindical, en las entidades libres del pueblo, en las organizaciones sociales, para crear un destino distinto. Creo... Y entre todos lo podemos hacer. Sí, desde la diferencia, con pluralidad y con consenso. Pero todos nosotros sabemos, los empresarios, los trabajadores, los gobernantes, las organizaciones sociales, que a partir del primero de enero ya, por lo menos, sabemos que empezamos a recuperar el esfuerzo argentino. Muchísimas gracias por estar aquí. Señoras y señores, de esta manera será por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias.